Subir las escaleras hacia su hogar se sintió tan descorazonado que se dejó caer en un peldaño con ánimo de pasar allí lo que faltaba de la noche. Nunca el aspecto desolador de la escalera había impresionado tanto a José. Por primera vez sentía temor de llamar a su propia puerta.